Berrielsar y Ratia En el 100.8 FM Agenda de conciertos, noticias, temas del recuerdo, discografiales, de grupos, entrevistas y sobre todo música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 En la página egusquiplaza.net Clicando en el logotipo de la radio Y comentarte que también este tu programa Lo puedes volver a escuchar, lo puedes volver a sintonizar El sábado 18 y el domingo 19 de enero A la misma hora entre las 6 y las 7 y media de la tarde Como cada semana 90 minutos para compartir contigo Toda la música local La música que se realiza en Euskal Herria Y hoy con dos novedades El adelanto del primer trabajo discográfico para la formación o oh, puro relajo. Y atentos porque escucharemos uno de los temas incluidos dentro de lo que es el segundo trabajo discográfico para la formación de Iruña, Espíritu de Contradicción. comentarte que hoy a partir de las 9 y media de la noche estará en la fiesta Escucha para poder eh, disfrutar, para poder escuchar, para poder saborear. Los nueve temas que contienen 33 latigazos por minuto. Ese es el título, ese es el nombre del nuevo trabajo discográfico de Espíritu de Contradicción y como te comentaba hoy a partir de las 9 y media de la noche, fiesta escucha en el Rockford Rock Bar en la Plaza Yamaguchi. Y el próximo jueves 23 de enero los tendremos por aquí por Berriozar y rotia por el programa Euskal Música para presentarnos dicho trabajo. Aparte de lo nuevo de Puro Relajo, lo nuevo de Espíritu de Contradicción, también va a sonar Caótico, Corronchi, Bocanada o Sésatec, entre otros. En definitiva, un programa cargadito de buena música, eso sí, local. Como cada semana lo hacemos a través del 100.8, a través de Berriozar y Ratia, en tu programa Euskal Música. 90 minutos! Con toda la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Y vamos a comenzar el programa de hoy con una de las dos novedades que tenemos eh, No sigan desde aquí, no sigan desde Iruña Se hacen llamar eh, más concretamente Puro Relajo Es una banda de reciente creación Y lo que vamos a escuchar es el adelanto que va a estar incluido en el primer CD Que va a salir dentro de poquitas semanas El tema se hace llamar El Coyote Es un clásico de José Alfredo Jiménez Y está incluido, lo dicho, en el primer larga duración de esta banda de Iruña. ¡Puro relajo! ¡Comenzamos con Mexicanas! Me pinte un cuatro al coyote de... Y me fui para la sierra El coyote and bandido nacido allá por mi tierra Lo conocí desde niño fuimos juntos a la escuela meras lectio se sabía lo que intentaba porque cantaba canciones beando con su guitarra y aunque perdiera ilusiones con sus ojos no lloraba aquella no de mayo le gustó mi Maríana pero yo lleé a caballo ya tenía cita con ella. La música, no es eh, no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de música, pero como viene de Euskal Herria, pues eh, merece la pena ser escuchada. La canción El Coyote un clásico de José Alfredo Jiménez que va a estar incluido en el primer CD de esta banda de iruña de, llamada Puro Relajo, que saldrá próximamente a la venta y que por supuesto, aquí en Euskal Música, aparte de este tema, que es el adelanto que nos lo acaban de enviar esta semana, pues también eh, pondremos más temas de este primer trabajo discográfico. Y de la música de Puro Relajo, que nos vamos con el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 plaza Yamaguchi de Iruña y el próximo jueves día 23 de enero los tendremos por aquí por Euskal Música para presentarnos este su segundo trabajo, 33 latigazos por minuto y mientras tanto nos quedamos con el adelanto y además es el tema que abre este nuevo trabajo discográfico, todo gira, regresa espíritu de contradicción Encontrar en este segundo trabajo discográfico De Espíritu de Contradicción Como muestra un botón Todo gira, tema adelanto Tema que abre lo que es este segundo Trabajo discográfico, 33 Laticazos por minuto Lo nuevo de Espíritu de Contradicción Sonando para ti aquí En Berriozario y Ratia en el 100.8 Como adelanto y como primicia Música Jueves 16 de enero a las 9 y media de la noche en Roquefort Rock Bar, en Plaza Yamaguchi, fiesta escucha del segundo larga duración de Espíritu de Contradicción, 33 latigazos por minuto. Y el jueves 23 de enero a partir de las 6 de la tarde los tendremos aquí en Euskal Música en el 100.8 de FM en Berriozar y Ratia. Bueno, pues ya lo sabes, en doble cita con espíritu de contradicción Hoy jueves 16 de enero, a partir de las 9 y media de la noche En el Rockford Rock Bar, en la Plaza Yamaguchi Con esta fiesta, escucha, además, que podrás eh, comprar el disco Y ellos mismos eh, te los firmarán gustosamente ¿eh? Y el próximo jueves 23, a partir de las 6 de la tarde En Euskal Música, estarán aquí para presentarnos este segundo larga duración Recuerda, espíritu de contradicción Y nosotros que seguimos compartiendo contigo más música, Neuskal Música, después de estas dos novedades con dos... 12 digamos así, variaciones, ¿no? Primero la mexicana de puro relajo y después el buen rock and roll de espíritu de contradicción. Seguimos con caña, seguimos con fuerza y nos vamos con una banda. Nos vamos con Caótico, que ya va acumulando pues una buena pila de discos a sus espaldas, fruto de las horas de composición efectuadas en el local de ensayo. Pero Caótico, pues no ha desdeñado durante estos años su relación con la actitud rebelde en sus canciones. En junio del 2000 le pusieron el nombre de Caótico estos jóvenes de Agurain. Ahora Caótico salta la palestra con su octavo disco EH Kaling, que ha sido grabado en diciembre del 2012 y en enero del 2013 en los estudios Igaín de Usurvil por el técnico de sonido Aritz Arregui y las mezclas, pues las ha realizado Jimmy de Sociedad Alcohólica y la producción musical la han definido pues eh, Caótico y Jimmy de S.A. Hay varias colaboraciones en el disco, luego te cuento, pero antes vamos a disfrutar de este nuevo trabajo discográfico, octavo trabajo de estudio EH Kaling, nos quedamos con los temas Así es la vida Y el tema titulado Nuestro Momento. Son caótico. Llegan desde Agurain con caña y con fuerza. y contundencia la que nos trae caótico en este octavo larga duración EH Calin un álbum compuesto por 13 temas bajo el sello discográfico de Vagabiga y las colaboraciones colaboraciones importantes, ¿eh? las que han tenido por ejemplo, en el tema Ich Egin Begui la letra la ha escrito el versolari Xavier Silveira y la canta Fermín Muguruza en la canción no Falta de Riego pues es de la banda a la alavesa del mismo nombre, Falta de Riego y Juan de Sociedad Alcohólica canta en la canción recarga Una banda compuesta por Johnny, a la voz, a el y a la batería, a fondo, al bajo y a los coros, Aguayico, a la guitarra y a los coros y a a la guitarra. Regresa, lo dicho, con este octavo trabajo discográfico y con temas contundentes y cañeros como estos que acabamos de escuchar. Así es la vida, cuarto corte del álbum y nuestro momento décimo corte del álbum. Y seguimos compartiendo fuerza y garra porque nos vamos con la banda Governors, una banda que surge de la mente del músico y cantante J. Sang en 2006 en Arrasate. Governors proviene de grupos que en los que J Sanja ha sido clave, ha sido pieza clave en el devenir de los proyectos musicales tales como Econ o Brutal Melody. Governors utilizan todos sus discos eh, ritmos crudos, pero bien aderezados musicalmente. La banda juega fuerte con su cuarto álbum que lleva por título Morfinápolis Adri Charrequi ha realizado en julio y agosto del 2013 la grabación y mezclas del disco en sus estudios Iguaín de Usurbil, Gipuzkoa. En la parte de los textos, Aider escribe a Resia, Ayer firma las canciones para bailará y morfinápolis junto a reset yvaneki ygaray Bery Ori Mikele chaburu suloan y cresal seco saurietan eñaki viñaspre nos da la letra de astuen a bestia grandes colaboraciones en este cuarto trabajo discográfico para la banda Gobernos del álbum morfinapolis te extraemos los temas a arresia y gara Bery Ori Finápolis, eh, título de lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta banda, para Gobernors. Dos de los temas que te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo discográfico son los temas Arresia, o esto que estamos escuchando, sexto corte del álbum Garaberry Orin. 11 temas son los que te puedes encontrar en este nuevo trabajo discográfico para esta formación, bajo el sello Vaga Viga. Recuerda, son Gobernors y regresan con este álbum Morfinápolis. Y nosotros que continuamos compartiendo contigo más música a la sintonía del 100.8 en Berriozano y Ratia como cada jueves entre las 6 y las 7 y media de la tarde con todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Recuerda que también tienes una nueva cita tanto el sábado como el domingo, eso sí, en redifusión en repetición a la misma hora también con Euskal Música. Y de Governors nos vamos con la banda Sexatek en este tercer disco de estudio, la banda Sexatek pues ha sacado El doctorado en pachanga y en el mestizaje musical. Este nuevo disco se ha elaborado con mucho mimo durante todo el 2013, preparándolo químicamente en el local de ensayo y grabado en los estudios Igain y Neurótica de la mano de los doctores Arich Arregui y Michael. En este nuevo disco se ve a uno Sexatek más banda que nunca donde el feeling entre los músicos es evidente creando canciones redondas y canciones redondas son estos dos temas que te puedes encontrar en este álbum titulado Ibuprofeno los temas Melody y Argisaria son Sesatec biz zerren, betiko formula dengo lepotik egin da burua, beti despotismo ilustratua luzzarro a lota gabe. Milargia setzen etañozoak zuen Behatzabegiratzen Baina opio destentsa agortzen ari da, lotan zedenakgiratzariz doa. Platónen batik irten egin dira Itzalei begiratu dela hartutan Bite azizorri kez duen Norabideanetan urrats bakoi takt borroka Berri bat dakar. Alkimiztazaren betiko formulan, ongi etorriak errealitateran, ongi etorriak lubakietaran. Polizia sikarioak diren honetara, regimenak bizirauten duen bizartean. Guzaroan du lotxagabe, milakia zeinara zen. Ritmos rápidos y frenéticos, gran dosis de guitarra, base rítmica juguetona, sección de vientos que se tatúan en la cabeza, letras comprometidas y de jarana y sobre todo voces que llaman a bailar y gritar. Así es, es esatek. Y así lo demuestran con este nuevo trabajo discográfico Ibuprofeno y con temas como estos en Melody y esto que está sonando Argisaria, corte 11 del disco. La banda compuesta por Javi, Mikel, Julen Bierbu, Unai, Antón Manex y Juanma. Y Buprofeno, recuerda, lo nuevo de SESATEC, que lo presentaron en la Feria de Durango en diciembre del 2013, más concretamente, la primera semana. Y dejamos atrás la música de Césate Aquí nos vamos con Corronchi Una banda que fue creada por Agus Barindranan En 2004 en Munguía Vizcaya Corronchi suma con Tradición 2.1 Su cuarto disco que ha sido grabado En múltiples estudios localizados En muchos países del mundo El vídeo Sarkos K se ha grabado durante los días 4 y 5 de octubre del 2013 En el Centro de Arte Contemporáneo De Uarte por Alex El segundo vídeo, Aupa Marixia Se grabó en directo el día 23 de agosto Del 2012 en el escenario Aupa Abando Ibarra de la Asten Agusia de Bilbo con los bailarines Iger y oxana ¿Por qué os decimos estos eh, dos vídeos? Porque estos dos videoclips los puedes encontrar junto con lo que es el nuevo trabajo discográfico de corronchi Por un lado está el CD con los eh, nada más y nada menos que 16 temas que te puedes encontrar y eh, también, lo dicho, te puedes encontrar los dos eh, videoclips en formato corto de vd Hay que comentar también que Corronchi en su cuarto disco ofrece una visión cosmopolita musical tradicional vasca desde la óptica de la trictrisa mezclada con músicos de culturas y países muy diversos el flamenco mezclado con el fandango el fado portugués con el fragor de la purrusalda el arinalin con lo italiano la virbilqueta con lo gallego Sicilia unida a la festiva que le gira la cerdeña, Zimbabue, Madagascar Escocia, Asturias, Cataluña, Francia todo viene con un natural lazo marinero que está incluido en este nuevo álbum de Corronchi, lo que vamos a escuchar de Atonic Bilbom, tema que abre lo que es este nuevo trabajo y por tu salda hablamos de Corronchi, que regresan al panorama con un gran trabajo además en formato Digipack con libreto en medio y un CD y el DVD con los videoclips, como te comentaba anteriormente de los temas Aupa, Marixiá y Sardos Kahn una música de Corronchi dentro de este nuevo trabajo discográfico titulado Tradición 2.1, en formato eh, CD y DVD, además en formato digipaco, libreto, en definitiva disco completo, diatonic billboard y por tu salda, dos de los temas incluidos en ese nuevo trabajo Jueves 16 de enero a las 9 y media de la noche en Roquefort Rock Bar, en Plaza Yamaguchi fiesta escucha del segundo larga duración de Espíritu de Contradicción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 ...fuera de los escenarios, Bocanada de Berriozar... ...regresan con el Sino de la Herida... ...su tercer trabajo envió la luz el lunes 16 de diciembre... ...al igual que sus antecesores ...será presentado en multitud de rincones del país... ...dicha gira dará comienzo a principios del 2014... ...y se alargará durante todo este año... ...el Sino de la Herida se compone de 11 cortes que nos llevan a algo más de 35 minutos donde Bocanada sigue sonando a rock and roll agresivo, pero con gusto, ese que tanto les apasiona, tanto a ellos como a sus ya habituales seguidores. Dejan muy a la vista el pozo que les dan estos llamas eh, de 7 años como banda, sin dejar de lado el camino. Al bajo, los engranajes de Rupi concuerdan con exactitud a los del resto de la banda. Charlie Derín, anterior bajista de Boca Nada, no ha podido pues dejar pasar la oportunidad de dejar su sello en dos temas de este disco, pero esta vez a las teclas, con su sonido Amond. Y Nayara Ruth, cantante del Portal de Jade, remata varios temas haciendo los coros con su incomparable voz. Comentar que el sábado, 25 de enero, estarán presentando este nuevo trabajo en la Sala Totem de Atarraba y Avillaba y comentarte que las entradas aquí en Berriozar las puedes conseguir en el bar qué más da en la calle Chaburúa, número 3 bajo ahí estaban sonando dos de los temas Martillos de cielo y sus calaveras dos de los temas, incluidos en este tercer larga duración, el sino de la herida de la formación de Berriozar Bocanada, y de Bocanada nos vamos con el grupo Esnebelcha que ha editado su cuarto trabajo de estudio Gora, además de su nuevo sello discográfico autogestionado, voz Gora en este nuevo álbum quedan claros los ritmos de ska, rock y reggae característicos de la formación Parte del álbum ha sido grabado en Ereñosu, en su local de ensayo, y en vados en los estudios de Pascal Echepare. El trabajo pues ha sido grabado en solo mes y medio. En este disco han colaborado Fermín Mugruza, mala Rodríguez o Adria Salas de la Pegatina, entre otros. El diseño del disco ha sido realizado por eh, la artista Azpey Tierra, Udane Echep. Juarisi. En este nuevo trabajo discográfico te puedes encontrar temas de la talla de Locariak o Sauriak, son los dos temas que vamos a escuchar a continuación del álbum Gora de Esne Belcha. <risa> Me ayuda a batirte inmenque adversativo valores su ataque guisare arena de tierra es una chutazo ne sué mira modura su sea y sabe que la realidad no es como yo te la Mía. El pueblo se cansa, de tanta hipocresía, de tanta hipocresía Betres iskin uten Se roci desqueda tela con el sino que Solano, ex componente de las bandas Echakit, entre otras Ahora viene ya con este Proyecto musical, nuevo proyecto musical Llamado Snebelcha Que ya lleva pues, varios eh, Trabajos discográficos en su haber Y este es otro de ellos Gora con 17 temas Entre ellos, eh, Locariak O esto que estás escuchando Sauriak, el noveno corte del álbum temas alegres, temas marchosos para bailar y disfrutar por supuesto la sintonía del 100.8 en Berriozar y gracia y como cada semana en Euskal Música en directo los jueves de 6 a 7 y media de la tarde, sábado y domingo también nos puedes volver a escuchar entre las 6 y las 7 y media de la tarde, eso sí, en redifusión en diferido, nosotros que continuamos y nos vamos a felicitar a una gente, a los 30 añazos que nos cumplen, a la Bedi y Ratia a la Radio Libre de Gasteiz que cumple 30 años y para celebrarlos pues ha puesto en marcha varios proyectos Entre los cuales pues encuentra este disco recopilatorio Alavedi 30 años golpes Colpe En la trayectoria de la radio la música ha sido algo imprescindible Y han sido miles las horas en las que la música ha llenado las ondas de Alavedi Irratia Cientos de los conciertos que ha organizado la radio Y por eso pues han querido rendir este pequeño homenaje a la música nacida en Euskal Herria Y a su vez a Alavedi Irratia que está más viva y fuerte que nunca Celebrando estos 30 años y esperemos desde aquí, desde Berriozar Irratia Desde el programa Euskal Música que cumplan otros 30 años más. En este álbum es un álbum un poquito especial, ya que hay temas de pues por ejemplo Cortatu, de Scorbuto, de Alayset Amayder, de Mac, de cosa Cosateki, pero interpretados por Ail, por las formaciones Anaiter, Sexty Sexer y Nada Rap, eh, Beta Garry, Sumisión City Blues o Xavier Montoya. Lo que vamos a escuchar es una versión que ha hecho Esian, de tema Ametsbat, de Alayset Amayder, que por cierto también cantan ellas, Alayset Y también nos vamos a ir con una versión Pues que me ha Sorprendido bastante La versión que hace Orthopunk del tema Tú alucinas de la polla Así que vamos a disfrutarlas en este eh, Pues digamos así recopilatorio Que ha hecho a la Betty Ratia Con sus 30 años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 Estos siglos son en este barco viaje de lujo nada es demasiado todo es producto era fondos público reservado ras al cuello un embargado mira tu pueblo ¡Pueblo, nos has traicionado! que viene esta? Yeah! Desde San Adrián, desde Azagra, nos llega esta banda. Banda de nafarro Nafarroa, Muscaria, que nace a finales del 2010 y se consolida en el 2012 cuando realizan su primer concierto. Su estilo se funde en una mezcla de agresividad y melodía, poderoso riff. ...y ritmos brutales acompañados de otras partes más melódicas... ...destacan sus directos por su potente y delirante puesta en escena... ...que invita al público a olvidar su condición humana... ...y volver al más puro e instintivo salvajismo... ...durante el verano del 2013 graban una maqueta casera... ...que está disponible para descarga gratis a través de Dropboxer... Banda compuesta por Juan a la batería, Miguel al bajo, Traser a la guitarra y Jaitorcho a la voz. Banda de San Adrián, Banda de Azagra. Primer trabajo discográfico, lo puedes descargar gratuitamente en Dropbox. Y esto que escuchas, jaula de apariencia. Y con ellos vamos a terminar el programa de hoy De Euskal Música, hemos escuchado lo nuevo De puro relajo, el adelanto del primer CD El tema adelanto del segundo trabajo De Espíritu de Contradicción, recuerda El jueves, a partir de las nueve y media de la noche Fiesta escucha en el Rock Rock Bar y la semana que viene Estarán aquí en Euskal Música para presentarnos Este nuevo trabajo, también hemos escuchado a Caótico, a Governors, a Césatec A Corronchi, a Bocanada, a Esne Belcha A Alavedi, ese Homenaje a Alavedi, 30 años Que ha sacado ese álbum récord Pilatorio y hemos terminado Con Muscaria, ahí estaba sonando El tema Caula de Apariencia y nos vamos a ir Con el tema Al Destierro Con él os decimos adiós, será Hasta el próximo jueves, recuerda Con entrevista incluida a Espíritu de Contradición Hasta la semana que viene Abur a disfrutar de la música local Que hay grandes y buenos grupos Como este de la Ribera de Navarra Muscaria Camino al destielo behold Queenza historia.